Hola amigos, bienvenidos a Solo Negocios quinta temporada. Arrancamos el año 2018 de esta manera en Radio LED, en este programa que vos ya sabés. Como decíamos, este es su quinto año. Estamos en Radio LED hablando de negocios, de economía, de política, de lo que pasa en las empresas. Bueno, arrancamos un año un año movidito. Yo recién ponía en Twitter un día movidito, un mes movidito, un año movidito, pero bueno, así es Argentina, ¿no? O sea, no no no te lo voy a contar a vos. Vivimos Todos nosotros en, en este país, salvo que nos estés escuchando por www.radioledonline.com Desde algún otro país, que es posible, sabemos que tenemos algún que otro oyente en algún otro país Pero que seguro conoce del devenir y de la realidad de la Argentina Así que bueno, como siempre, mucha información Le damos la bienvenida a Belén, nuestra operadora, como siempre Dedos mágicos del otro lado del cristal Bueno, mucha información, decíamos Hoy hay un clima tenso Bolonqui en el centro de la ciudad de Buenos Aires por la, ustedes saben, la marcha de Moyano en esta marcha que el líder camionero dice que es contra las políticas del, del, del gobierno de Mauricio Macri, el líder camionero y algunos, algún que otro aliado como las como la CTA, varios movimientos sociales y demás, pero bueno, lo cierto es que a Moyano lo han dejado solo sus, sus propios compañeros eh, gremialistas, se habla de la de la ruptura de la CGT, bueno, de, otras, de muchas otras cuestiones que vamos a ir eh, desglosando a lo largo de este solo negocios. En el gobierno, sin embargo, dicen que toda esta movida que está haciendo Moyano tiene que ver con algunos frentes judiciales que enfrenta el, el líder sindical y que lo complican por diversas vías, algunas que tienen que ver con, con, con su gestión en Independiente, otras que tienen que ver con, con sus gestiones eh, como... Eh, como gremialista y hay algunas dudas sobre sus patrimonios y sobre empresas que tendría o no su nombre bueno, tiene algunas causas judiciales algunos que lo, complica, que lo complican bastante bueno, el gobierno asegura que esto es una reacción por ese frente por ese frente judicial que, que, tiene, que tiene Moyano por delante bueno, la marcha va a ser hoy vos sabés que el, el centro de la ciudad de Buenos Aires está casi blindado a partir de si no es ahora, va a ser dentro de un ratito nomás, empiezan eh, el, el flujo de los, de los colectivos y el Metrobús empieza cada vez a, a reducirse más, hay cada vez más, más eh, problemas de tránsito en las calles linderas a la avenida 9 de Julio, ahí 9 de Julio y Belgrano, donde está el Ministerio de Desarrollo Social, se va a hacer el, el acto se esperan 200.000 200 personas, hay un operativo policial Acotado se llegó al, al, al arreglo de que no iba a haber demasiada presencia policial, o sea, no va a haber, como, como te acordás cuando fueron los disturbios por la, por la reforma laboral y demás en, en diciembre pasado en el Congreso, no va a haber gendarmería ni demás, se va a tratar de evitar eso, Camioneros se va a ocupar de una parte de la, de, propia de la, de la seguridad y después va a haber fuerzas de la ciudad en los alrededores, fuerzas también de... Eh, de la Defensoría del Pueblo y demás que van a estar controlando la situación La reta dijo que si había Obviamente que si había algún tipo de disturbio Iban a intervenir Las, las fuerzas Las fuerzas policiales Pero bueno Clima muy tenso Con una CGT que está a punto de, de, de quebrarse eh, con, con este triunvirato donde, eh, donde hay Uno de los integrantes del triunvirato Que va a estar con Moyano y, y, el resto, y el resto No, Schmidt va a estar ahí con, eh, con, con Moyano en, en la en, en la marcha y los otros dos no y todos no se habla de lo que va a pasar el día después de, de, de esta marcha. Clima muy agradecido, las diputadas eh, Graciela Ocania y Pablo Oliveto de Cambiemos denunciaron amenazas de muerte eh, que les llegaron eh, por mail y que ellas, ellas ambas señalan obviamente eh, a Moyano y a otros gremialistas vinculados con él y los hacen responsables por cualquier cosa que, que, que pueda pasar y en el medio hay una cuestión Con Oca, vos sabés que Oca es una empresa que tiene muchos camioneros en, en, su, en su plantilla de empleados, que tiene serios problemas económicos. Bueno, ahora el Enacom, que es la, el, el ente que lo, que lo regula, los intimó así a que en cinco días hábiles presenten una constancia de estar al día con todas cuestiones que tienen que ver con la FIP y la relación con sus empleados hay mucho de vuelta con el tema de OCA, muchos dicen que es una empresa de Moyano formalmente, obviamente que nunca lo fue pero en algún momento la conducción de, de, de camioneros estaba casi a cargo de hecho de OCA porque el que está sindicado eh, como dueño de la compañía, el empresario Farcú tuvo un, hubo un lapso que no podían ingresar por algunos problemas judiciales a la propia compañía, hubo denuncias cruzadas, bueno, hay mucho problema con OCA que es el correo eh, el correo, la, la empresa de correos más grande de, de la Argentina bueno, serios problemas, ahora con una intimación del ENACOM, todo esto en el contexto de que Moyano ya hace la marcha no o sea, por eso, Moyano no es el dueño de OCA, formalmente, pero para muchos sí lo es, entonces mucho clima enrarecido en torno a Moyano, su situación judicial, y lo que el líder sindical dice que es un reclamo legítimo por lo mal que le va al país, por lo mal que está la economía y por lo mal que están eh, los, los trabajadores así que bueno, ese es el, el contexto hace un ratito tanto en Radio Mitre como el Canal 3 estaba viendo al Ministro de Trabajo Jorge Triaca también complicado por otras cuestiones que vos te habrás enterado mientras eh, solo negocios no estuvo al aire bueno, Triaca dice que es una, dijo que para el gobierno esto es una movilización que no tiene, no tiene sentido claro, las consignas que reclaman no tienen que ver con el empleo Y ahí defendió un poquito el, el, la, lo que tiene que ver con el empleo y el gobierno. Dice que el empleo privado ha crecido sosteniblemente en los últimos, en los últimos meses, que las paritarias que se cerraron son, son paritarias eh, libres y que el INDEC señala una recuperación del salario en torno al 3%. Bueno, todas estas cuestiones. Están algunos, algunos funcionarios también. Frigerio estaba hablando hace un rato también por radio diciendo que la marcha de Moyano nada que ver. Nada que ver. Vamos a ver a las 3 es el acto central, a partir ya te diría de este momento por ahí una horita más, a partir de las 10 de la mañana ya va a ser un eh, un problema acceder al centro a menos que vayas a la marcha, digo acceder o cruzar al centro, ya sea con tu auto o con transporte, o con transporte público bueno, qué más pasa en esta, en esta mañana el tema LEVAX, vos sabés que ayer fue licitación de LEVAX y el Banco Central decidió recortar un poquito la tasa de interés de las ...de las Levax al mismo nivel que estaba cotizando en el mercado secundario. La tasa ayer quedó a 26,75% para, eh, para los tramos más cortos. Algo que se esperaba, no hubo, no hubo demasiado revuelo con esto... ...porque se venía rumoreando que esto, eh, que esto iba, iba a ser así. Pero sí, hubo una inyección de liquidez importante para el mercado. Eh, fueron casi 95 mil millones eh, de dólares de pesos, perdón, mil millones de pesos así se dice, bastante más de lo que venían las colocaciones de los meses anteriores que rondaban los mil así que hay unos mil millones de pesos más en relación a lo, que había, a lo que había en meses anteriores y esto obviamente muchos dicen que puede tener algún impacto en, algún impacto en, la, en la inflación. El 70% de los que renovaron sus tenencias en LEVAX lo hizo a la opción de más corto plazo con lo cual ahí también tenés un eh, una incidencia de que el inversor, el Levax está pensando justamente en esto, en el corto plazo mirar un poco el precio cómo, cómo, cómo va a evolucionar el dólar, que tuvo algún movimiento en los, últimos, en, los últimos, en los últimos días en torno a los 20, 10, 20, 20 más o menos, así que bueno, la mayoría de los que renovó el EVACS, todavía le pone una ficha al LEVAX y no se pasa corriendo al dólar pero van todos por los tramos por los tramos más cortos que como te decía, es el que sufrió el recorte de tasa eh, de parte del Banco Central, 26,75 según la colocación de ayer. Bueno, mucho revuelo eh, también con lo que pasó con Valentín Díaz-Gilligan, que es, era el subsecretario general de la presidencia, vos sabés que tuvo que, tuvo que renunciar por una denuncia que hizo el diario el, pa el País de España con respecto a una supuesta cuenta Que tenía el ahora ex funcionario en el, eh, en el país de Andorra, que, que fue paraíso fiscal hasta hace, hasta hace más o menos un año. Bueno, hay, según cuenta la nación hoy, un clima dentro del gobierno, bueno, como que esto pase rápido, ¿viste? Ya está, ya pasó. Díaz Gilligan renunció, somos transparentes. Hay como una intención en el gobierno de que este tema pase rápido, así como también tenían, tienen la intención de que digamos, eh, la actualidad o algunas cuestiones o gestión del gobierno o lo que sea, pase de largo algunas cuestiones complicadas como la situación del ministro de finanzas Luis Caputo que también está ahí señalado por, por, por tener alguna, alguna cuestión con, eh, con cuentas offshore y también lo que yo te comentaba hace un ratito, ministro Jorge Tiraca, que no tenía que ver con, con cuestiones de cuentas en el exterior ni nada por el estilo pero bueno, que tuvo una, una situación complicada con una de sus, de sus de sus empleadas, que después derivó que también esta empleada estaba trabajando en el SOMU, un gremio que intervino, que intervino el Ministerio de Trabajo. Bueno, todo muy. Eh, todas algunas cuestiones muy cuestionables. El estuvo en boca de, de todos durante, durante varias semanas. Resistió en este contexto, a, a diferencia de lo que pasó con Díaz Gilligan, que es un funcionario de segunda de segunda línea, bueno, el gobierno intenta, según cuenta la Nación, hoy decíamos que esto pase bastante rápido y que este tembladeral con eh, importantes funcionarios de la administración de Macri en el foco, en el eje de la, en el, en el foco de la tormenta, decíamos, bueno, pase, pase rápido y queden estos, estos hechos en el olvido ¿lo lograrán? Vamos a ver Bueno amigos, ese es un resumen de los principales temas, obviamente que a lo largo de El programa te vamos a dar un poco más de detalle de lo que va pasando en el centro de la Ciudad de Buenos Aires con la marcha eh, de Moyano que va a tener su punto culmine hoy a las 15 cuando hable el líder camionero después de que hablen algunos otros representantes de, los, de las otras agrupaciones, gremios y agrupaciones sociales que lo acompañan en esta, en esta marcha hay dirigentes eh, del kirchnerismo que también van a estar los van a subir al escenario, ¿va a estar Máximo Kirchner al lado de Moyano en el escenario de este acto o no va a estar digamos, vos sabés toda la controversia que hubo con Moyano en la última parte de, del gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner, así que bueno, por ahí lo veremos a Máximo ahí no lo veremos, se va a quedar abajo con el resto de la cámpora, lo veremos esta tarde, bueno tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solo negocios web y tenemos una página en internet donde una vez finalizado este programa subimos el audio del mismo los recortes de las principales de las principales notas los links a los temas que tocamos esta mañana en Radio LED esa página es www.solonegociosweb.com.ar ahora vamos a escuchar una tanda un poco de música y volvemos con más información no se vayan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 Estrategias, productos, tendencias, tendencias y rum-rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, se está comenzando a cerrar el centro de la Ciudad de Buenos Aires, el microcentro, por el tema de la marcha. De Moyano y otros sectores sociales Hay un clima un poco raro Ahí tengo dos amigos míos, Maurito y Nicolás Que nos están, eh, que nos están escuchando Voy a obviar los apellidos por cuestiones eh, por, por cuestiones de, de, de seguridad no, Bueno, buenos amigos que están en un bar En Diagonal Norte y Maipú Y me dice que hay como un mini operativo mmm, Porque hay un bolso en la calle eh, Ahí sobre, sobre Diagonal abandonado, que probablemente se olvidó alguien en el tema de la organización o que, ojalá no, pero por ahí hubo algún, algún Punga que anduvo por ahí y dejó, dejó descartó algún Algún bolso, pero bueno, lo cierto es que está yendo en este momento el, el departamento antiguo más porque hay un bolso en la calle. Hay un clima un poco, un poco, un poco raro, comienza a haber un, poco, un clima un poco raro en, la, en, la ciudad de, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, esperemos que obviamente no pase a mayores y todo transcurra con la mayor normalidad, siempre sabiendo que va a haber como 200.000 personas movilizadas ahí en la zona de de 9 de julio y Belgrano bueno, vamos a hablar un poco de, de, de economías regionales, algo que está siempre en, en, en la lupa que, que, estás, que en realidad están resentidas, bueno el, el, se va a desarrollar el viernes 2 de marzo el foro de inversiones de Mendoza, es la segunda vez que se hace Este, este foro de inversiones que organizan el gobierno provincial y el consejo empresario mendocino, el SEM el Para tener un poco más de detalle de qué, cuáles van a ser las actividades, cuáles son los temas eh, que los ocupan y los preocupan a los mendocinos en este, en este caso con industrias particulares como el vino y algunas otras cuestiones que tienen que ver con energías renovables Y demás, estamos en comunicación con Javier Ayub, que es el presidente justamente del consejo empresario mendocino Javier, buen día, ¿cómo estás? Buenos días Sebastián, un gusto... Saber. Bueno, igualmente. Eh, Javier, ¿nos contás un poco del, del, de este foro? ¿Cómo va a transcurrir? ¿Cuáles son las metas para este año? Eh, dale. Eh, bueno, como vos bien lo anunciaste, es el segundo año consecutivo que realizamos el foro. Eh, la diferencia principal en este segundo año es que um, coorganizamos con el gobierno de la provincia, lo cual lo consideramos muy importante. Eh, el foro tiene un comienzo de actividades el día primero, con toda una serie de reuniones preagendadas entre funcionarios eh, de los distintos sectores y los inversores, es una posibilidad que se le da a los inversores. Sí. Obviamente que el foro está dirigido eh, a inversores extranjeros y nacionales que que pueden tener algún proyecto para ejecutar en la provincia o pueden tener la posibilidad de ejecutar un proyecto o bien invitarlos a acercarse a la provincia para ver, para ver qué posibilidades tienen de desarrollar en los distintos sectores algún tipo de eh, proyecto eh, económico. Así que el día uno, el año pasado, más o menos para darte un dato, el año pasado, el día 1 tuvimos unas 50 reuniones preagendadas entre funcionarios, eh, inversores y empresarios de, de, de, de, de, todos los, ...de todos los ámbitos... Eh, ...este año, aparte de, de agregar todo el sistema de reuniones preagendadas... Eh, hemos, ...hemos armado una estructura... ...hemos invitado a los municipios de la provincia de Mendoza... ...a que presenten proyectos de interés... Eh, ...que pueden tener en sus, en sus agendas... ...que pueden ser proyectos ya sea para que los municipios vengan a buscar financiamiento para que vengan a buscar algún, algún inversor o alguna integración público-privada. Entonces, de esos proyectos que seleccionamos, de los municipios de la provincia que se presenten, eh, los invitamos a participar y también va a estar participando la gente del sector financiero, ya sea banco o algunos fondos de inversión, eh, para poder también darle la posibilidad a los municipios que puedan llevar adelante esos, esos proyectos que tienen. Bueno, hablemos un poquito, hablemos un poquito de, de, de vino, Javier. Estamos hablando con Javier Ayub, presidente del SEM, del, del Consejo Empresario Mendocino. El tema del vino en el último tiempo ha tenido todo idas y vueltas. ¿Cómo, cómo está la, la, la industria, la industria eh, eje local para la zona, para la zona de Mendoza? Mucha, muchas cuestiones con el, tema, con el tema de las reformas tributarias, que sí, que no. Bueno, finalmente eh, el, el vino quedó, quedó afuera del tema del tema de las reformas de las reformas impositivas ¿Cómo, cómo está el segmento? mira el vino como yo, lo, como yo siempre lo, lo he denominado en otras en otras entrevistas el vino es nuestra nave insignia ¿Sí? Claro Es una actividad que es nuestra actividad regional por excelencia eh, que en los últimos quince años ha tenido una expansión y un desarrollo muy importante para la provincia muy muy importante es así que vos pensás que bueno, Mendoza es la octava capital del mundo del vino, eh, sí, se maneja prácticamente el 70% del mercado del vino se maneja desde acá. O sí. sea que es una industria muy importante para la provincia, que como muchas economías regionales eh, tiene sus altibajos, ¿sí? ya sea por, en algunos momentos por, por problemas de precio por problemas de mercado, pero la verdad que es una industria que a niveles generales está muy fuerte. Eh, o sea, está muy bien posicionada, está muy bien posicionada en el mundo. Eh, lo que sí, bueno, eh, hay que apostar, es, es una actividad, el caso vitivinícola es que hay que apostar a seguir creciendo, eh, eh, tan, fundamentalmente en exportación. O sea, tiene que seguir creciendo el mercado de la exportación vitivinícola. Hoy, hoy la industria vitivinícola en Mendoza exporta algo así como unos 800, 850 millones de dólares anuales Sí. bueno, tiene mucha capacidad de, tiene mucha capacidad de, de, de crecimiento en exportación ya o sea, que es una, es una industria que tecnificó muchísimo que se puso en sintonía con el mundo y que de hecho eh, forma parte del mundo vitivinícola de igual a igual con cualquier, pa con cualquier país eh, pero bueno también en algunos aspectos sufre los avatares de la, de la economía como sufren un montón de actividades pero para nosotros es muy importante porque la industria vitivinícola eh, también ha generado en la provincia una enorme atracción hacia el turismo especialmente al turismo internacional sí claro eh, entonces la verdad que eh, la industria vitivinícola es muy importante para esta provincia pero justamente eh, lo que nosotros ponemos en escena en el foro eh, Sebastián es que la provincia puede ofrecer muchos otros sectores importantes y, y de interés para, para captar inversiones, ¿sí? Y que queremos atraer y que queremos, y que queremos desarrollar, porque consideramos que hacia el futuro lo más importante es... es eh, no solo cuidar la matriz que tenemos sino diversificarla y potenciarla porque necesitamos desarrollar otras actividades Bueno, ahí hablando, hablando de otras actividades ustedes mencionan por lo menos en, lo, en los comunicados previos eh, del, del foro el tema de las energías renovables y ahí Mendoza asoma como, como un polo de generación de, de energías razonables con varias centrales hidroeléctricas eh, y, y, y demás, ¿Cómo, ¿cómo está ese sector? Mira, eh, Para, para un poco englobártelo, justamente la estructura del foro, nosotros el día 2, aparte de tener tres paneles muy bien estructurados con panelistas de primer nivel y moderadores de primer nivel, tenemos un sector que se llama de mesas de inversión, ¿sí? Donde nosotros proponemos 10 sectores, dentro de los cuales está la parte de energía renovable, está minería y petróleo, está agua, infraestructura y APP, por nombrarte alguno, sí. Eh, que son sectores donde, donde, nosotros, donde nosotros vemos una, una alta pot potencialidad y posibilidad de desarrollo ¿sí? El tema de energías renovables es un tema que este gobierno desde que asumió eh, ha potenciado y mucho. Bueno, ahora justamente en este momento está Macri hablando en el foro, en uno de los foros de energía eh, en el contexto en una de las rondas de energía en el contexto del G20 que se está dando en este momento, justo Macri ahora está hablando de de, de ese tema en el Centro Cultural Kirchner? Es ah, importantísimo, sí. Eh, obviamente que nosotros lo ponemos en escena, como también ponemos en escena, que si bien lleva un debate más profundo, pero muy importante, el sector de minería y petróleo. Vos pensás que recientemente en Mendoza se han hecho pruebas de fractura hidráulica, porque todo el petróleo que tenía Mendoza era de convencional, del sistema tradicional. Y la provincia... Eh, el gobernador con, con la provincia ha propuesto sacar una reglamentación para, para, que se pueda, para que se pueda desarrollar el no convencional en Mendoza, una actividad que también tiene mucho potencial. Eh, la infraestructura y APP también. Y bueno, también estamos con la parte de innovación y TIC. Sí. El, año, el año pasado la provincia, eh, eh, acá en la provincia, se inauguró un pequeño parque tecnológico eh, que de a poco... ...se va desarrollando, hoy tiene alrededor de unas 25 empresas tecnológicas trabajando... ...con, un, con 500 empleos de alto valor agregado... ...y bueno, nosotros justamente eh, lo que queremos poner en escena, Sebastián... ...es el, es el debate de, de cómo nos desarrollamos hacia el futuro... ...entonces por eso estructuramos el foro de esta, de esta manera... Eh, a su vez el otro punto importante que tengo para recalcarte del, por, del, del foro, aparte de los tres paneles que, que están muy interesantes es que nosotros estamos armando un observatorio de seguimiento de inversión o sea que a los inversores le, le, le, que tienen proyectos eh, girando o para ejecutarse les pedimos que por favor nos llenen una ficha de proyecto porque nuestra idea es, una vez finalizado el foro... Claro, hacer, seguir, con, seguir con la cuestión, obviamente. es juntar una masa crítica de entre 40 y 60 proyectos para eh, el, este observatorio poder hacer un seguimiento del estadio del proyecto, en qué, en qué estado está, cuál es el monto de inversión, los, la cantidad de empleo. En qué, estado, en qué etapa está, si está, Bien. Si está parado, por qué motivo. ¿Y, eso, y, ¿Y estas rondas de inversión que van a hacer este año? ¿Ustedes tienen alguna meta? ¿Calculan que va a haber algún número que van a poder, eh, por lo menos, comprometer a los, a los empresarios que vayan para invertir? ¿Tienen una, no, alguna expectativa? Toda, sí, expectativas tenemos muchas. Eh, ¿Pero ¿en qué, como, en qué nube, en qué orden, más o menos? No, bueno, a ver, eh, no te puedo dar un número, porque justamente el desafío que nosotros tenemos es poder lograr ese número una vez finalizado el foro. Ok, bueno, hablamos después del foro entonces. Exactamente, Dale. después del foro decirte, mira, pudimos, pudimos captar potenciales inversiones por tanto monto, que representan tanta mano de obra, o sea, por eso queremos generar este observatorio. Aparte, no solo para que lo disponga el sector privado, sino para que lo disponga el gobierno y para que lo disponga la prensa, cosa después preguntarnos, ¿qué está pasando con esto? ¿Avanza, no avanza? ¿Por qué motivo? Porque muchas veces los proyectos, Sebastián, eh, muchas veces se traban por problemas estructurales más básicos de los que uno cree sí sí sí obviamente para eso, para eso hay que seguirlo y así que la verdad que tenemos mucha, tenemos muy buenas expectativas y estamos y estamos trabajando muy muy duro y a su vez los tres paneles que también tenemos de expositores son muy interesantes de muy alto nivel eh, tenemos moderadores eh, tenemos al, al, al corresponsal del por ejemplo entre uno de los paneles tenemos al corresponsal del financial times para el cono sur de moderador Bien, bien. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pase ahí en Mendoza el próximo viernes 2 de marzo. ¿Te parece, Javier? Pero, por, pero, por favor. Bueno, ya, muchas gracias. te, quiero, te sí. quiero agradecer yo a vos por darnos la posibilidad. Por, de, por favor, por favor. Muy interesante, en Buenos Aires. muy interesante lo que están haciendo. Te mando un saludo grande y mucha suerte con el foro. Dale, gracias a vos. Un saludo, Sebastián. Saludos. Hablamos con Javier Ayub, presidente del Consejo Empresario Mendocino. Como decíamos, 2 de abril, 2 de marzo, perdón. En la segunda edición del foro de inversiones de Mendoza. Bueno sigue de a poquito el, el tema del, del flujo de gente para el, a la avenida 9 de Julio el, el Metrobús por ahora, por lo que se ve por televisión sigue funcionando, estaban mirando las redes sociales y dicen que también, obviamente, hay un momento en el cual nadie fue al centro de la ciudad de Buenos Aires y el que fue todavía engancha el Metrobús que funciona y va rapidísimo, pero bueno esto se va a ir complicando a medida que eh, que, pasen, que pasen los minutos así que bueno, hay que tener un poco, de, hay que tener un poco de, de, de cuidado, si tenés pensado ir al microcentro, por ahí enganchás algún colectivo, algún transporte que te lleve o un taxi que pueda avanzar rápidamente, pero bueno en algún momento se va a cortar y va a ser más complicado ¿Qué funciona hoy? Bueno, los trenes solo se, va, se verán afectados eh, algunos ramales del, del Sarmiento, los colectivos la, la UTA no, no adhiere, así que funcionan con, con normalidad, los subtes van a funcionar también con, con normalidad. ¿Qué es lo que no va a funcionar? Bueno, la recolección de residuos. Eh, así que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires piden eh, no sacar la basura. Los combustibles también van a estar complicados porque la, eh, hay algunos estacioneros que, que, están, que, que están parando. Eh, la atención pública, bueno, algunos, alguna alteración porque algunos sectores del Estado pueden, eh, sobre todo que pertenecen a CTA, en algunos organismos pueden hacer, así, hacer paro, así que la atención pública en algunos, en algunos organismos se va a ver, al, va a ver altera, alterada y los cajeros automáticos ustedes ya saben, venimos de dos días de, de medida de fuerza del sector bancario, hoy es el tercer día, hoy no hay paro bancario, pero sí hay movilización, con lo cual eh, puede estar complicado el tema de, de la reposición de, de, los, eh, de los cajeros automáticos, sumados a que los camiones están conducidos obviamente por camioneros que responden al gremio de Moyano, así que todavía hoy puede haber complicación con el tema de la, de la reposición y el dinero en los cajeros automáticos. Bueno, Belén tenemos un temita musical, el último y eh, vamos a hacer una nota que tiene que ver con marketing y cuestiones un poco más relajadas para este primer Programa de la quinta temporada de Solo Negocios acá en Radio Del Recuerden, arroba Solo Negocios Web en Twitter, www.solonegociosweb.com.ar. No se vayan, ya volvemos. Producto, producto, tendencias, tendencias, rum rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en solo negocios. Bueno, volvimos. Último bloque acá en Solo Negocio. No hablamos del clima hoy, Belén. ¿no? ¿Te parece bien que en nuestro horario central de la mañana no hablemos del clima? Bueno, casi 19, 18, 9 la temperatura en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando son las 9.50. Vamos a tener toda una semana con un clima más o menos entre 20 grados de máxima y 15, 17 de mínima. Así que va a estar lindo. Hoy nublado. El pronóstico dice que puede haber alguna, alguna lluvia al, hacia el mediodía. Y después el resto de la semana viene, viene, viene, viene bien, así que bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo transcurren estas horas. Está gris en este momento, bastantes, bastantes nubes, pesadito, en, eh, en, por lo menos en el, barrio, en el barrio de Palermo. Bueno, decíamos, vamos a hacer una entrevista para hablar de cuestiones de marketing, de publicidad, de nuevas estrategias. Vamos a relajar un poquito este día donde hablamos mucho de Moyano y de Levax y de todo eso. Bueno, vamos a hablar de temas que también son muy interesantes, que tienen que ver con el mundo de los negocios, que tienen que ver con cambios permanentes. Vos sabés que el mundo del marketing la publicidad está cruzado por la tecnología todo el tiempo y hay cambios permanentes. Bueno, vamos a, a hablar un poquito de estas cuestiones con Alejandro Álvarez, que es, eh, que es business, business Director, así se dice el cargo, de Antol, que es una agencia de comunicación, pero es bastante más. Es un es, es un es un ecosistema nuevo que tiene que ver con que tiene dentro dentro de sí agencias de agencias de publicidad, pero también otras otras empresas que tienen que ver con consultorías sobre innovación y sobre muchas cosas que cruzan a la publicidad, a los negocios, a la tecnología y que están vinculados con esto de llevar a las compañías hacia un nuevo paradigma, un nuevo desafío, ayudarlas a entrar al mundo tecnológico parte también de la transformación tecnológica eh, y digital de la, de la que hablamos siempre, bueno, tiene su parte y su pata en el marketing y en la publicidad también. Bueno, Alejandro, ¿estás ahí? Gracias por Estoy atendernos en esta mañana. Estoy acá, Sebastián, buen día. Bueno, dije bien, expliqué bien, medio largo, ¿no? Pero bueno. Perfecto, la verdad que ya no me queda mucho para decir a <risa> Bueno, bueno. Bueno, Alejandro, contanos primero qué es Antol. Bueno, Antol, vos lo explicabas muy bien. Es un ecosistema que nace a partir de una idea de reconvertir el, el pensamiento en cómo las comunicaciones eh, se comienzan a establecer. O sea, la, las comunicaciones como mensajes de uno, o sea, desde las marcas... ...hacia las personas en forma unilateral, es, es un concepto muy antiguo... ...y hoy las comunicaciones abarcan un plano muchísimo más grande... ...que tiene que ver con interacción, con engagement. Y ese engagement se produce en la creatividad se produce en el momento de pautar el mensaje, pero también se produce en todo lo que tenga que ver con contexto con medición con, con todo lo que tenga que ver con el, el contexto comunicacional entre, entre esta relación casi infinitas entre las marcas y los potenciales consumidores. Claro, el famoso marketing digital que ya también el, el concepto de marketing digital que parece muy nuevo, ya va quedando un poco viejo también, ¿no? ya lleva, ya tiene bastantes años eh, como, como concepto en sí, pero está, está, está modificándose permanentemente esta cuestión de, de, de, de, de, de comunicarse, como vos decías, por medio de las, eh, de las empresas, comunicarse por medio de las redes sociales o alguna otra herramienta tecnológica directamente con sus consumidores. Exacto, yo, yo soy uno de los creyentes que en marketing digital ya queda también un poco viejo Claro. A, a nosotros nos gusta hablar y pensar un poco en marketing audiencias A ver, es ¿cómo decir, sería eso? Pensar toda la estrategia comunicacional basada en donde tu, tu audiencia esté no, uh -huh. no importa si es una red, si es digital, si es un buscador, si es un diario, si es un diario de papel, si es una revista, si es una radio Inclusive cuando hablamos de audiencia es algo diferente a un target, un target es algo rígido, algo estático que se preestablece un target puede ser hombres de negocios de 20 a 40 años claro. una audiencia es muy distinta una audiencia es bueno, hombres de negocios de 20 a 40 años que tengan un comportamiento tal, que les guste el deporte que les guste escuchar radio que les guste hacer esta actividad por la mañana eso es una audiencia, es más dinámico y ya hablar de un mensaje diferente para cada uno de mis usuarios diferentes está muy bien pero también queda viejo Cuando hacemos marketing por audiencias, en Antol lo pensamos, bueno, ok, pensemos en un mensaje diferente, inclusive para la misma persona en función del contexto. Si claro. yo estoy corriendo a la mañana y escuchando radio online, el mensaje que me tiene que ser es muy diferente que cuando llego a la oficina y me pongo a leer un diario. Soy la misma persona, soy el mismo target, soy una audiencia diferente en función del contexto en donde me estoy desarrollando. Bien, bien. ¿Y eso, este, este, este concepto ya se empieza a aplicar en Argentina? ¿Está cuán desarrollado, cuán eh, eh, relevancia o importancia le dan las marcas? ¿Es algo que se empieza a establecer o es todavía algo que las marcas bueno, lo miran un poco de reojo? No, yo creo que las marcas lo están mirando con mucha inquietud. Creo que no hay demasiadas eh, agencias o grupos de agencias que, que estemos en condiciones de ofrecer esto. Esto requiere un pensamiento muy diferente al, al pensamiento de una agencia tradicional en donde se puede pensar para televisión, o para gráfica, o para radio. Sí. Eh, nosotros preferimos pensarlo, decir, bueno, ok, no importa el sistema de medios, no importa la plataforma, inclusive hasta desafiamos a muchas marcas que dicen, bueno, no, yo soy un mobile first. Y ser mobile first también es un poco un engaño de caer en la misma trampa en poco tiempo. Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que, hoy miro la final de Independiente a la noche sí. y al mismo tiempo que estoy mirando tele estoy tuiteando una marca me quiere impactar a mí el pensamiento Mobile First sería bueno ok yo sé que Alejandro está mirando el partido y además está en Twitter yo soy Mobile First como marca voy a impactarlo en Twitter porque está en ese momento pierde la oportunidad de impactarme probablemente en una pantalla de 50 pulgadas por pensar en Mobile First para impactarme en una pantalla de 4 o 5 pulgadas claro entonces eso es lo que yo digo Ojo con no pensar por plataforma, sino por audiencia. Cuando detectamos que la audiencia es multiplataforma, no pensemos en mobile o en no mobile, sino pensemos en la mejor forma de llegar con mayor impacto a la audiencia. Bueno, estamos hablando con Alejandro Álvarez, que es eh, Business Director de, de Antol. Te hago la última pregunta cortita porque se nos termina, se nos termina el programa. ¿Cómo, cómo ves el, el, el, el segmento de publicidad para, para este año en en Argentina, es un segmento que viene siempre para arriba, creciendo, pero bueno, ¿cómo, cómo es la perspectiva para, para 2018? Creo que como viene pasando en los últimos años, va a haber un fuerte crecimiento en todo lo que tiene que ver con publicidad digital. Dentro de publicidad digital, eh, la categoría Programmatic creo que va a seguir creciendo mucho y esto tiene que ver con este mismo concepto. Es decir, bueno, empecemos a pautar por audiencias. Programmatic es un concepto que hoy se aplica en digital en Argentina y en Latinoamérica pero que en otros países del mundo, como Reino Unido y como Estados Unidos, ya está abarcando otros medios como radio y como televisión. Sí. Entonces, eh, esto de programático tiene que ver más con una forma de pensar eh, la, pauta con, la pauta. Contanos rápidamente qué es programático para aquel que nos está escuchando y que no lo, que no lo entiende, que no lo sabe. Bien, es, es, es esto de pautar las comunicaciones a partir de buscar a tu audiencia en los diferentes espacios, como okay. dice usted a través del uso de tecnología dicho, rápida y, y rápidamente y a, y a grandes rasgos Bien, bien. y hoy, hoy la publicidad, el, el la torta general, digamos, entre lo que si lo tenés que dividir a grandes rasgos en poner en una bolsa todo lo que no es digital y lo que es digital ¿cuánto, cuánto impacto tiene digital en, en el total? yo creo que va a estar cerca del 30 entre el 30 y el 35% va a ser digital eh, en un año en el que la tele va a seguir teniendo preponderancia y va a seguir siendo yo creo el el mayor sistema de comunicación empujado por un año de mundial sí. creo que 2019 eh, probablemente esa digital sea el medio número uno en, en lo que es eh, sea de, de inversión ahí, se, ahí hay un cruzamiento de, de líneas y vos decís que ahí Le gana, eh, no a todo el segmento Pero le gana a cada uno de los segmentos Le gana a radio, le gana a, a tele A, a, a gráfica en, ese, en el 2019 hay un cruce Digamos de, de, de, de líneas Entre digital y los, otros, y los otros verticales Es exactamente así Va a estar por debajo del 50% como decías Pero va a ser el sistema de número uno Sin duda Bien, bien, y estamos más o menos en números eh, Ya hay países del primer mundo que están en 50% ¿No? Sí, ya hay países en supera el 50% hace rato, como Reino Unido, sí, claro. donde digital siempre fue un ícono a seguir o un best case para, para cualquier otro país del mundo. En Latinoamérica todavía no hay países en donde digital sea más del 50%, inclusive Argentina es uno de los que más desarrollado tiene este no canal. Comparativamente en la región estamos ahí arriba. Sí, definitivamente, junto con, con Brasil probablemente. Eh, tenemos un fuerte desarrollo de e-commerce de e y eso empuja mucho a que digital sea un canal muy, muy atractivo para las marcas. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo grande. Sergio, muchas gracias a ustedes y a disposición siempre. Chao. Un abrazo. Ahora vamos con Alejandro Álvarez, que es Business Director de Antol, este ecosistema de comunicación que tiene agencias de publicidad, estrategia, innovación y demás que, eh, bueno, de que él es el, el director de negocios y que es un, un, un grupo, un ecosistema de comunicación fundado por Darío Strasnoy, que es un histórico del, del segmento publicitario, de la industria publicitaria argentina, ex y Ravikan, Ravican, bueno, etcétera, en muchas, en muchas agencias, un, un referente que ahora está con esta, con esta nueva pro, eh, propuesta, con Antol y todo el detalle que nos daba Alejandro Álvarez, con todo el nuevo approach que hacen eh, o la nueva vueltita de tuerca que le hacen al negocio publicitario, al negocio del, del marketing, el marketing tradicional y el marketing digital Bueno amigos, se nos terminó el programa 10.01, nos vamos a ir, gracias Belén por la operación en esta mañana recuerden, arroba, solo web, es nuestra cuenta en Twitter y tenemos un sitio en internet donde vamos a volver a poner este audio para que lo escuchen online nuevamente las veces que quieran o para que lo compartan en redes sociales y demás bueno, www solonegociosweb.com.ar mi twitter es arroba seba catalano, nos vamos a encontrar el nuevo miércoles, tenemos nuevo horario nueva hora para este Solo Negocios el miércoles que viene a las 9 de la mañana estamos acá en Radio LED, la mejor semana para todos, chau